madrugadas, al comienzo del nuevo año para los celtas, justo en el momento en el que dicen que se abre ese velo que separa el mundo de los muertos del nuestro a que llegamos dos horas tenemos hasta las 4 las tres en las Islas Canarias para viajar por esos universos el misterio que aquí en el espacio en blanco nos gustan algo que comienza en, derecho, en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Eh, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín, Mónica González Álvarez y Miguel Blanco que os habla. Esta noche acompañados de Greta Navas y Paco Bermúdez que controlan nuestro mágico sonido. Con saludos para un montón de amigos que han venido a vernos, abrimos nuestros canales de comunicación. Eh, tenemos cinco premios, como siempre, y un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco, arroba, rtv.es, nuestro muro de Facebook, buscáis por ahí el espacio en blanco, allí estamos, y nuestro, yo no sé cómo se llama, hashtag de Twitter, e Blanco Radio, con saludos para todos los que estáis por ahí. Esta noche es, eh, tenemos una travesía que nos va a abrir a nuevos mundos. Ahí va un avance en eh, lo que os hemos preparado para hoy. Esta noche nos vamos a la búsqueda del destino. Está escrito, podemos cambiarlo. ¿Estamos predestinados? ¿Existe la casualidad? Esas y otras muchas serán las preguntas a las que intentaremos dar respuestas en la primera parte de nuestro programa. Y habrá más visitas esta noche. Algunas aterradoras que llegan en la oscuridad a nuestro dormitorio. Buscamos, como siempre, respuestas a los misterios que nos rodean. Ya estás dentro, con nosotros. Esta noche, una vez más, el espacio en blanco se abre para ti. de todo eso que os hemos anunciado. Esta noche nos visitan eh, una voz de una de las brujas de Carlos Castaneda. Desde Estados Unidos estará con nosotros y no os perdáis los visitantes de dormitorio con nuestra compañera Mónica G. Álvarez. Dicen que estamos cerca de lo que creemos. Y nos vamos hasta Barcelona para saludar a nuestro primer invitado. Buenas noches, Josep Guijarro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y cansado a partes iguales, pero... Ha sido un día agotador, lleno de reencuentros, de recuerdos y, y, bueno, feliz también por estar contigo, como siempre, en este Espacio en Blanco. Yo me alegro. Compañero nuestro del Espacio en Blanco, periodista, director de La Rosa... ¿Cómo se llama? Esa cosa que haces de los vientos o... ¿Cómo se llama? Los cuatro... <risa> los, los 32, 32 rumbos. Los 32 rumbos. Vale. Los 32 rumbos. Eh, ¿Has estado con Sisto Paz hoy, no? Sí, eh... Una bendita casualidad también eh, ha hecho que coincidiéramos en el tiempo en un espacio, en un pequeño pueblecito de la provincia de Tarragona que se llama San Jaume Domench, ¿Mm? y es curioso porque el hombre cumple este eh, 2014 periodo. 40 años lo digo bien sí 40 años de su primer contacto en el desierto de chiilca entonces ha sido emocionante pues bueno hemos puesto sobre la mesa un montón de recuerdos y de, y de vivencias y en el, y después en el coloquio pues se ha producido como siempre pues esa magia entre, entre el público asistente y, y, y este personaje tan tan particular y tan peculiar controvertido uh -huh. donde los haya que sigue inspirando esa magia y esa fascinación a partes iguales ¿no? Este es nuestro invitado, José Pijarro, que acaba de sacar un libro, estás en todos los sitios últimamente, Coincidencias Imposibles, ¿se llama? Sí, así es. Ha sido en Cúpula, en Libros Cúpula, en la colección Cúpula de Enigmas, un libro que también rebosa magia. Es una palabra que, que vas a escuchar bastante hoy, eh, en esta noche. Sí, porque de verdad que es un, un, un trabajo que me ha permitido, de un lado... Reencontrarme con mi yo más filosófico que me apetecía plasmar sobre el papel un montón de vivencias eh, que hasta cierto punto y le hacen no literalmente hacen que me desnude ante el lector contando eh, sucesos y aventuras eh, vividas en, en primera persona uh -huh. por otra parte aventuras estoy seguro han vivido muchos de nuestros oyentes, y en especial tú, Miguel, porque soy de los que pienso que aquellos que estamos metidos eh, en esa batalla de la luz, eh, en esa batalla de esclarecer los misterios que nos rodean, que nos sitúen en un lugar del tiempo y del espacio, de conocer hacia dónde vamos y de dónde venimos, Hemos visto jalonada nuestra vida, nuestra existencia de acontecimientos que muchas veces, al menos a mí, me han llevado a pensar eh, que unos dedos invisibles eh, parecen guiarnos eh, hacia un destino, un destino determinado. Mm tiempo habrá seguramente de hablar de, de destino, de coincidencia, de casualidad, de azar, de probabilidades, pero lo personal te digo que la experiencia ha sido muy transformadora y en la misma medida en la que estoy ahora en contacto con la gente presentando aquí ya allá eh, esta nueva aventura editorial, me doy cuenta de que no soy un una rara avis, no soy un bicho extraño al que únicamente le pasan estas cosas, sino que son muy comunes, que tienen un componente trascendente especialmente para el que lo vive y en algunos casos, trataremos algunos de ellos también esta noche para todos los demás, que parecen indicarnos una pauta y un camino porque como yo digo al final, y destripo hago un poco de spoiler, ¿no? Eh, el misterio de las coincidencias es un misterio poligonal en eh, como las pirámides, por ejemplo, ¿no? Tú las puedes abordar desde el punto de vista arquitectónico, astronómico, fascinado porque eh, muchos de, de, de esos monumentos estén orientados a, a puntos del firmamento. Puedes eh, sorprenderte eh, por, por el, el conocimiento que hay oculto en él, pero a la vez, quien planeó su, su construcción, hizo que los descubrimientos fueran gotitas en el tiempo y que sólo cuando mm, tu mente estuviera preparada pudieras acceder al Santa Santorum, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos, uh, uh, esos pequeños robots que se han hecho subir por los conductos de ventilación de la Gran Pirámide y que primero eh, permitieron ver una puertecita con eh, pomes, pomos de bronce y que, por lo tanto, obligaba a una redatación de la de la pirámide eh, y luego, en una segunda ocasión, se perfuera la portecita y advierten eh, una serie de signos de, de, de símbolos grabados en el, en el, en el suelo, en, un, en una pequeñísima superficie. Es decir, que quien planificó eso eh, se garantizaba que por lo menos miles de años después, hasta dentro de miles de años después, nadie iba a encontrar esos símbolos. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, tú tienes un montón de vivencias, de claves eh, de piezas del puzzle y creo que es a partir de ahora de hecho, desde eh, principios del siglo XX eh, y ahora en el siglo 21 que tienes todas estas piezas gracias a los avances de la física cuántica eh, de la física convencional que permiten eh, sacar una conclusión mm, más determinante y a la vez más inquietante y es que hay un orden cósmico, llámale Dios, y cuando digo en Dios no estoy pensando en un ser alado, no estoy pensando en, un, en una entidad religiosa, sino una fuerza eh, tan enorme, tan inconmensurable, eh, que lo abarca y ordena todo, que es capaz de que todo esté interconectado, que todo tenga un sentido, que la palabra eh, o que la pregunta del por qué tenga que ser sustituita por el para qué vamos a intentar averiguar esta noche con todos, llegas contado, casi has hecho medio programa 2 y 17, este es el espacio en blanco 1 y 17 en las Islas Canarias este es nuestro invitado, Josep Guijarro que esta noche no está aquí por casualidad te invito Josep y a nuestros oyentes a escuchar la primera introducción y entramos a tratar de dilucidar si existe o no ese destino ¿vale? Esta noche vamos a tratar de conocer si existe el destino. Tendremos el destino que nos hayamos merecido, afirmaba con ironía el científico Albert Einstein. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos señaló con realismo el escritor británico William Shakespeare para el poeta griego Esquilo de Eleusis defensor de la predestinación ni aún permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar puede el hombre escapar a la sentencia de su destino Tanto en la antigüedad como en nuestros días, resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre un asunto tan subjetivo e inasible como ese concepto que los diccionarios definen como una fuerza desconocida que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos. Filósofos, artistas, científicos, intelectuales, religiosos, aficionados al esoterismo Cada uno de ellos tiene su particular visión de los hados Esta noche queremos intentar buscar respuestas sobre ese tema tan misterioso como es el destino Nos ayuda nuestro invitado 900, 137, 137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar o contarnos alguna aventura de esas que a veces el destino os separa Ya sé, en libro recoges unos cuantos, muchas eh, muchos testimonios de personas que se han visto un poco eh, involucradas en historias extrañas eh, del destino. Una tal Laura o varias Lauras. Cuéntanos un poco, empezamos por ahí, si ¿sí te parece. En, en, el caso de las Lauras o Laura Baxton... Es, es muy particular. Eh, una niña de 10 años eh, del sur de, del Reino Unido está de celebración en casa de sus abuelos del 50 aniversario de bodas. ...y la casa... ...pues imagínate... ...pues estaba decorada... ...llena de globos... ...eh... ...y el abuelo... ...tiene la ocurrencia... ...de escribir en una... ...pegatina... ...en una etiqueta... ...el nombre de la niña... ...y la dirección de la niña... ...diciendo... ...devolver... ...a Laura Baxton... ...la pega en el globo... ...coge... ...a la niña de la pato ...se la lleva hasta el jardín... ...y deja volar este... ...este globo... ...que... ...poco a poco... ...pues... ...asciende y se pierden las nubes... 225 ...doscientos veinticin el, el globo cae desinflado y va a caer precisamente al jardín de una casa de una niña que se llama Laura Baxton ...que también tiene 10 años... ...y es el principio de una... Eh, ...coreografía de coincidencias... ...asombrosas, si ya de por sí... ...es llamativo que el globito... ...guíe de la casualidad... ...que caiga en, en, en... ...la finca de esta otra Laura Baxton... ...no es menos significativo... ...que cuando se ponen en contacto... ...tengan aparentemente el mismo aspecto físico... ...como si casi casi fueran un doble... ...que ambas dos... ...tuvieran tres mascotas... ...un perro labrador negro... Un un uh, conejito uh, blanco y un conejillo de indias gris, que sin pactarlo, ambas dos llevaron consigo el día del encuentro, que para colmo, iban vestidas del mismo modo y del mismo color. Era como si ambas dos estuvieran condenadas, gracias a ese guiño del destino, a hacerse amigas para siempre. Hay más casos, hay otro caso eh, que cuentas de un tal Jorge Márquez, ¿no?, en Cuba, en Tarán. Bueno, sí. Son aventuras la, las de los rayos eh, muy particulares. El otro día estando eh, ahí en, en tu casa en Radio Nacional eh, llamó una oyente eh, en, de Galicia que había sido sacudida por tres veces por un rayo y en el este no lo recojo, pero sí recojo el caso de este de este cubano de este hombre que eh, bueno, en, en apenas 15 años ha sufrido eh, pues no recuerdo mal como del orden de tres o cuatro descarga, eh, descargas de, de rayos su, empeza, eh, su, su aventura empezó en 1982 en una en una pequeña población eh, cubana que se llama la Julia que está muy cerca de, de, de San Manuel y, y allí pues eh, estando con eh, con su tractor recibió un, una descarga fulminó el motor él sin embargo continuó con con vida y y cuando se repuso de las heridas que no fueron tantas se quedó sordo de un de on oído tuvo alguna quemadura superficial eh, pues en 1987 por lo tanto cinco años más tarde tiene una segunda descarga eh, tampoco con o sea sin lluvia sin nada de nada eh, volvería a producirse una tercera descarga en 1991 eh, y creo recordar que incluso hubo una cuarta y una quinta ocasión es decir que mm -hmm. Eh, este este hombre mmm... A, habría sobrevivido comparativamente a, a una explosión atómica de un, de un megatón porque estamos hablando eh, que, el, que que un, un rayo tiene una carga energética brutal y además la probabilidad de que nos toque un rayo es muy pequeña a pesar de que cada segundo pueden estar cayendo del alrededor de 100 rayos en algún o, u otro lugar del mundo la probabilidad de que nos alcance un rayo es de una frente a algo más de 2 millones eh, por lo tanto este hombre si lo mismo que fuera un rayo hubiera sido la lotería sería casi como Fabra que le habría tocado sería multimillonario otro caso de rayos si te parece una familia italiana ¿no? Estas sí eran Taranto Me imagino que te refieres a ellos Sí, sí porque estos eh, <ríe> si, si podemos sacar alguna conclusión De las coincidencias Pues juzga juzga tú mismo no Estos estos primar eh, Viven en una localidad eh, Que se llama Taranto Y resulta que tres generaciones De esa misma familia Han fallecido en el mismo lugar eh, Y todos por culpa de electrocuciones de, de rayo el primero en 1899 hay un segundo caso que sucede 30 años más tarde y un tercero en 1949 que era ya nieto de la primera víctima bueno, por lo tanto la conclusión es si te llamas primarda no te vayas a colocar en ese lugar del jardín porque tarde o temprano vas a acabar quemado por un rayo Pero lo curioso, yo sabes que morían en el mismo sitio Sí, sí, sí, sí, en el, en el patio trasero de la casa. Dos y veinticinco, un y veinticinco de las Islas Canarias. Escucha esto conmigo y tratamos de sacar, bueno, sacar conclusiones. Tratamos de averiguar qué es eso del destino. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. las casualidades. Andy se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Andy consigue casualmente el mail. Solo la casualidad puede aparecer entre nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos habla. ¿Tiene que ver la casualidad con eso del destino? ¿Qué es el destino? De Uf, ¿Qué es el destino? El destino, en teoría es eh, el lugar hacia el que nos encaminamos, es, eh, por así decirlo, una fuerza desconocida que actúa de forma inevitable sobre nosotros, conduciéndonos a una determinada situación o, o acontecimiento. ¿no? Eh, y, y, y la religión, las filosofías, nos eh, suelen decir que tenemos... ...un libre albedrío, que tenemos un margen... de Algunas, mayor... o, algunas otras dicen que estamos presionados, ¿no? Efectivamente, pero mayoritariamente la, las religiones nos han... ...especialmente la, la católica, la cristiana... ...nos permite tener libre albedrío. Es decir, que, que las decisiones que nosotros tomamos... ...son las que día a día determinan hacia hacia dónde nos encaminamos. Y ese, ese precepto a chocar al menos desde 1920 con los eh, con el nuevo paradigma científico de la de la física cuántica parece que eh, el, el tema de, del destino eh, ...deberíamos de hablar de destinos... Eh, ...que creamos nuestra propia realidad... ...y estamos abriendo... Eh, ...con nuestras decisiones... ...diversas posibilidades... ...del mismo modo que... Eh, ...Rödinger planteaba... ...aquel experimento... ...del gato encerrado en, en una caja... ...no sé si recuerdas... Eh, ...Rödinger... ...planteaba que si tú colocabas un gato... ...dentro de una caja... ...con una fuente radioactiva o un veneno... ...que se accionara por un pedal cabían dos posibilidades, que el gato estuviera vivo o que el gato muriera, pero no se elegía una de las dos realidades hasta que tú no abrías la caja y constatabas si el gato estaba vivo o estaba muerto. Pero... Hasta que tú no abrías la caja, el gato estaba simultáneamente vivo y muerto a la vez. Esto puede resultar un poco chocante, pero plantea, eh, al igual que por ejemplo la serie norteamericana Fringe, que fue traducida en España como Al Límite y que emitía hasta recientemente el canal AXN, la posibilidad de que aquellas decisiones que nosotros tomamos en, en, nuestra, en nuestra vida, pues qué sé yo, eh, voy a cambiar de trabajo, me voy a divorciar, Coexisten en un mismo tiempo la persona que se divorcia y la que se queda con su pareja. Tú eres protagonista de una sola de esas realidades, pero el hecho de haber decidido supone que existen a la vez el chico divorciado y el chico casado. ¿Qué ocurre? Que si hay un destino debe reconducirse o reconectarse Ese, eh, esas, dos, esas dos universos paralelos que has creado con tu decisión Y las sincronicidades, las coincidencias Serían elementos clave que te llevan a reconducir Hacia el hilo principal que te lleva al destino sí, No sé sí. si se entiende Lo vamos a tratar de aclarar a lo largo del programa Pero ese dato de las coincidencias Es algo significativo que te reconduce el camino Ya, hablando de destino, todos recordamos, por ejemplo, el caso de María de Villota, recuerdas Aquella piloto que sí. soñaba con ser eh, piloto de Fórmula 1 sí. y que en julio de 2012 tuvo un, un fatal accidente en el circuito de Silverstone en, en Gran Bretaña esa mujer soñaba con, con llegar algún día a ser piloto casi acaricia por un momento el sueño de llegar a la Fórmula 1 pero aquel accidente que fue un accidente tonto se chocó contra, contra un eh, camión que, que estaba fuera del circuito perdió el control y, y, y el golpe lo recibió eh, brutalmente sobre la cabeza rompiendo el casco y perdiendo un ojo todos la recordamos seguramente con ese eh, parche en el, en el ojo derecho ¿no? pues... Eh, salvó milagrosamente la vida de aquel accidente. Eh, supuso un cambio, un rumbo fundamental en, en su vida, abrazar nuevos sueños. Se apartó de, de Gran Bretaña y, y se concentró en Madrid, en su superación plasmó todo aquello en un, en un libro... Eh, que, que contaba su, su experiencia, La vida es un regalo, se llamaba, se llamaba, vamos, hecho, el, el libro, y el 11 de octubre de 2013 tenía que presentarlo. Pues bien, el día antes, María de Milleta muere en la habitación de su hotel, como que no, no pudo escapar a la parca, como que el destino le había dado un año más, porque a lo mejor tenía que eh, tener una determinada visión y a, y a lo mejor es lo que lo que ella misma escribía en el final de ese libro no cuando decía que um, yo decía desde mi evidencia que morir es hasta cierto punto también decidir bueno, a lo mejor quien sabe, el destino está escrito todos y 31, 1 y 31, así las canarias seguimos, queremos daros más datos de este interesante tema Estar atentos y encontrar un significado a todo lo que nos ocurre día a día equivale a concienciarnos de los procesos de la vida. Es entonces cuando surgen las sincronicidades. La sincronicidad se observa cuando dos hechos análogos o de una misma naturaleza ...ocurren simultáneamente... ...y solemos decir que son fruto del azar. Todos tenemos un rosario de experiencias coincidentes. Pensar en un amigo que no vemos desde hace meses... ...y a las pocas horas nos llama por teléfono... ...buscar un libro, una música o una dirección determinada... ...que no conseguimos encontrar... ...y seguidamente... ...alguien nos la facilita... ...son hechos más que coincidentes... ...son sincronicidades... ...porque tienen un significado para el observador... ...el psicoanalista Carl Jung... ...fue el que definió la hipótesis de la sincronicidad... ...como una concordancia existente entre dos hechos que ocurren simultáneamente y que se relacionan mediante un azar creativo cargado de sentido para el observador. Según Jung, el estudio de la filosofía oriental, el Tao y el Vedanta, así como su interés por la telepatía y la clarividencia, le indujeron a investigar estos fenómenos. Gracias a ello llegó a la conclusión de que existe una íntima conexión entre el individuo y su entorno y que en determinados momentos esta conexión ejerce una atracción que acaba creando circunstancias coincidentes y éstas tienen un valor específico para la persona que las vive. Siempre que vivamos una sincronicidad es necesario analizarla a fondo porque seguro que contiene un mensaje importante para nosotros. Cuanto más atentos estemos a lo que vivimos y cómo lo vivimos, esas secuencias sincrónicas más se repetirán. Es el mundo de las sincronicidades. Esta noche vamos a tratar de conocerlo más profundamente, entrando en un mundo mágico lleno de sorpresas. Yo sé que en tu libro hablas de que has tenido también muchas... Eh, bueno, quizá, conté a diferencias entre serendipia, coincidencias, sincronicidades, casualidades... ¿Es lo mismo todo estamos hablando...? No, no, no es lo mismo. Cada cada palabra tiene su aplicación a un contexto determinado. Por ejemplo, serendipia, que por cierto es una de las casualidades. En el libro digo que no tiene definición en la RAE y hace una semana la RAE uh, ha incluido el término dentro de su nuevo diccionario. Bueno, pues la serendipia eh, es el descubrimiento por casualidad, un descubrimiento científico por casualidad. ¿Científico? Científico. Pues vale. efectivo, científico eh, o que resuelve un determinado problema ah. eh. Eh, mientras que la sincronicidad eh, entronca más con el aspecto psicológico con el arquetípico eh, son cosas que somos capaces de materializar en, en nuestro en nuestro mundo en forma de coincidencia ¿no? sin que tenga una relación causa efecto eh, la una con la otra mientras que la, el, el azar es un término que mm, deviene del caos es, es algo que no se puede determinar y en el caso de la coincidencia pura y dura son dos elementos que sin una causa aparente eh, coinciden en el tiempo y en el y en el espacio vale has tenido mucha su ¿En tu vida? En mi vida muchísimas, pero muchísimas. Yo creo que en especial todos los buscadores de misterio nos hemos visto eh, muchas veces, pues, lo que contabas ahora en, el, en la entradita del, del reportaje, ¿no? Buscar un dato y que aparezca sin más, o estar buscando una persona y de la forma más rocambolesca aparezca en, en, en tu vida, ¿no? Han habido muchísimas. Y de hecho es muy curioso porque este capítulo del libro, el de la sincronicidad, Yo me atasqué. Es el tercer capítulo. Tenía muy claro cómo empezar y cómo cómo pasar de, de unos casos eh, llamativos a un, a un pequeño juego que le planteo a los lectores y el tercer capítulo era el que tenía que servir de entradilla real al, al, al meollo de la cuestión, al, al asunto de la sincronicidad. Y, y, por lo tanto, me debatía en qué tono utilizar y me quedé en una experiencia que Carl Gustav Jung cuenta, que de hecho fue su inicio en 1952, en un libro que se llama en el que eh, relata una aventura que le pasa con una de sus pacientes, muy racionalista, no había manera de avanzar en, en la terapia, y ella le estaba contando que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado, cuando sorpresivamente un advierte unos golpecitos en el cristal que en realidad estaban siendo provocados por el aleteo de un escarabajo dorado. Aquello le dejó alucinó porque a partir de aquel momento aquella mujer al tener a, a, a aquella aquel sueño y coincidir con la con la visión del escarabajo pues se vino abajo cayó en en en vamos que se liberó ¿no? y, y entró en terapia y avanzó muchísimo en, en la terapia entonces él pensó que debía de existir una relación directa entre entre aquel sueño que ella había tenido eh Y la materialización del escarabajo escarabajo que era una cetonia aurata que era poco mmm, frecuente en Centroamérica. Pues bien mientras yo estaba escribiendo esto me apareció un escarabajo dorado ¿Sí? en, en mi hábito, vamos en la ventana del escritorio te juro que yo me quedé muerto esta noche en espacio en blanco quién era carlos castaneea él era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo eh, sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado don juan ya que un indio ya que y él fue el que le introdujo a carlos castaneea en un mundo cognitivo enteramente distinto y Eh, soy visitantes de dormitorio nos espera esta noche yo eh, sé hay un caso que cuentas en el libro de un tal williams que va en un barco en eh, mil705 mil 1644 sí qué pasa con este estamos tratando de dar ejemplos en la tercera parte dentro de un momentito vamos a tratar de sacar conclusiones muy bien pues bueno eh, no hemos contado que muchas de estas coincidencias se producen en, en rachas en series mm, de esto se encargó un un tipo que se llama Paul Kamerer y que además, y esto lo digo yo, no lo dice Kamerer, eh, debió de ser tan tan frecuente en el pasado que muy a menudo utilizamos en el lenguaje no aquello de no hay dos sin tres. Eh, y eso es lo que ocurrió en el mar de Irlanda, eh, siglo 17 En 1644 un buque con 70 personas a bordo naufraga en las costas del mar de Irlanda y hay un único superviviente, su nombre Hugh. Williams. Bien, un siglo más tarde, el mismo día, un 5 de diciembre, tiene lugar un segundo accidente en una zona muy próxima a ese eh, lugar del naufragio. De nuevo la embarcación, mueren todos menos uno. Su nombre, Hugh Williams. Otro siglo más tarde, en 1840, en este caso un 5 de agosto, una embarcación de recreo se extravía. ...que Dalá deriva en el mar de Irlanda... ...y muy cerca de la zona de esos dos... ...naubracios... Eh, ...previos... ...mueren los ocupantes... ...hay un único superviviente... no me digas. ...Hugh Williams... ...así que si tienes que viajar al mar del norte... ...asegúrate... ...que entre los pasajeros del barco... ...no haya ninguno que se llame Hugh Williams... ...porque si no ya sabes cuál es tu destino... ...Sedentipity... ...es un nombre curioso... ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que suena mejor de lo que significa. Accidente afortunado. Mm. Aunque no creo en los accidentes. El destino está detrás de todo. ¿Seguro? Sí. Detrás de todo. Eso creo. Todo está predestinado. ¿No podemos elegir? No, cada uno toma sus decisiones. Pero creo que el destino envía señales y depende de cómo las interpretemos, seremos felices o no. ¿Así que señales? <ríe> sí. Sí. Accidentes afortunados, descubrimientos casuales como Colón y América. Sí, Fleming al descubrir... La penicilina. La penicilina, sí. ¿Se llamaba Fleming? Sí. Señales, eh, cuando ocurre algo de esto, decíamos también en esa introducción, estar atento, ¿no? Porque algo nos está indicando, no sé si la vida, eh, Dios, las energías, ¿no? Yo sé. En efecto, en el tema de la seriedad, ¿no? O, de las, o de estas coincidencias que, que, que citaba ahora, creo que es el de la película eh, Serendipity, Serendipity, ¿no? ¿no? Si ¿no? Serendipity sí. pues eh, muchos descubrimientos científicos que coinciden hasta en el tiempo. Eh, Darwin y Wallace eh, registraron el mismo día la teoría de la evolución de las especies, y ¿Sí? Newton eh, registró el mismo día que otro científico eh, una de las eh, teorías en las que estaba trabajando, es decir hay una simultaneidad en los acontecimientos que parecen eh, dejar entrever que hay una especie de plan maestro que eh, encamina nuestros pasos a, a nivel individual, pero también a nivel colectivo de toda la, la humanidad. Insisto, eh, recuerdo el caso de una, de una mujer que acude a un... Muy religiosa, eh, Acude a un, a un confesionario y le pregunta al padre... Que, de que le dé una señal de cuál debe ser el, el, el hombre que tiene que ocupar su vida y era una mujer que andaba en la, en la treintena no había tenido hombre conocido y el cura le dijo, ¿cómo te llamas hija? y dijo, María, dice, pues tu nombre indica eh, el hombre de tu vida debe de ser José ¿no? en, haciendo una alusión muy bíblica de, de, de esta mujer, y la mujer di corta ni perezosa, fue, compró una una talla de San José se la puso en casa y venga ahora que te hora rezarle al santo para que apareciera un hombre en su vida bueno pues no había manera de que allí apareciera nadie y la mujer desengañada coge la talla la tira por la ventana Y al cabo de tres minutos Llaman a la puerta Aparece un tipo Que tiene la, la estatuilla rota Y con un chichón en encima de la cabeza No me digas cómo se llamaba Era el José que se casó con ella Es decir, son cosas verdaderamente eh, asombrosas Antes de pasar a la última parte del programa, cuéntame una historia que también reflejas en el libro, de alguien que pasaba por una iglesia y pasaba y pasaba y nunca entra y luego entra y pasa algo Sí, es, es uno de esos episodios mágicos eh, maravillosos que se dan muchas veces en, en, en la vida ¿no? y que cuando eh, le tocan a uno de forma personal pues es para para morirse, hay una mujer eh, que trabaja muy cerca de lo que se conoce como la uh, Catedral de Cristal eh, que está en California es un eh, edificio que está en, en Gardens eh, Grove y que Bueno, es una de las iglesias más impresionantes y, y, y grandes ¿no? que hay en el, en el mundo, con más de 3.000 asientos, un coro con, un, con uno de los órganos eh, tubulares más, más grandes también del, del mundo. Y esta mujer que trabajaba, insisto, pasaba por allí todos los días, se, hace, se decía, tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar, y nunca se decidía atrás Hasta que un buen día, un domingo, un domingo al azar, Eh, se viste con sus mejores galas y se va a misa. Mm, se queda prendada, elige un asiento al azar. Suele llenarse la iglesia de esas tres mil plazas y toma asiento al azar, escucha el oficio, la misa y cuando termina intenta es, establecer conversación con la chica que tenía que tenía al lado. Bueno, pues eh, el diálogo más o menos es, bueno, eh, ¿qué le ha parecido el oficio? Pues mira, me, me, han, me ha encantado, estoy todavía emocionada. Qué bien, ¿es usted por aquí? No, no, pues yo vengo del, del medio oeste, pero es que en realidad vengo con una misión. Así, ah, cuénteme, pues resulta que estoy buscando a mi madre biológica. Pues no sabe cómo lo entiendo, porque yo hace muchos años tuve que crear una hija en adopción. Dice así, ¿cuál era el día de su cumpleaños? Le dice el 30 de octubre. Bueno, pues de esta forma tan pintoresca se reunieron madre e hija en la iglesia de eh, la Catedral de Cristal. De casualidad. De casualidad. 900-137-137 nuestro teléfono. El misterio de espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. La indeterminación, el azar o la suerte podrían ser elementos de una fuerza mayor insondable e incomprensible para nuestra mente mortal que se manifiesta en forma de coincidencias. ¿Nunca tuviste la sensación de que unos dedos invisibles manejan tu destino como si fueras una marioneta? Bajo el aparente caos que opera en el universo a menudo nos encontramos ante casualidades significativas que nos llevan a preguntarnos ¿qué gobierna los hilos del azar? Eso es lo que llamamos casualidad o sincronicidad un fenómeno que guarda cierta relación con la física cuántica. Dos partículas pueden estar entrelazadas y pese a estar alejadas a miles de años luz, lo que le sucede a una se traslada inmediatamente a la otra. Del mismo modo, acontecimientos en apariencia muy distantes acaban convergiendo en el espacio y tiempo. La lección final parece clara todo está interconectado todos lo estamos y lo mejor de todo es que si estamos atentos a la magia de la vida esta se desplegará ante nosotros con mucha más fuerza no hay casualidades sino causalidades de origen aún desconocido que nos dicen, estar atentos, porque todo lo que sucede a vuestro alrededor cuenta. Tratamos de sacar conclusiones, si te parece, yo sé. Eh, es curioso, ¿no? Que se si te estén dando casualidades, que haya... Déjame que escuchemos a otro compañero tuyo, si te parece. Pedro Palau, ¿te parece? Uh -huh. También escribió un libro y da una versión eh, de lo que está haciendo ahora mismo la, la ciencia o la física cuántica tratando de responder a este asunto. le escuchamos y luego tratamos de sacar conclusiones. Todo tiene una relación con todo y hay algo, una fuerza, que no sabemos qué es. Para unos es Dios, para otros es la conciencia divina, llámale como quieras. Yo ahí no entro en temas de espiritualidad. Recojo alguna teoría pero no entro. Pero la cosa sería que la casualidad, lo que llamamos... ...lo casual conectaría esas piezas... ...y haría que, pues bueno... ...que una persona se encuentre con alguien por la calle... ...cuando estaba pensando con ella... ...que de pronto eh, empieces a recibir señales... ...pero señales de... ...no de escucho voces o veo cosas... ...sino señales normales... ¿no? ...o sea, ¿por qué de pronto... ...es un caso que yo recojo aquí, ¿no?... Eh, ...por qué de pronto te levantas por la mañana y eh, lo primero que ves en televisión, te pones la tele para ver las noticias mientras tomas el café y empiezas a ver anuncios donde predomina el rojo sales a la calle y en la portada delante de tu casa hay dos coches rojos aparcados llegas al semáforo que curiosamente está en rojo y mientras esperas, miras a la derecha y la chica viste de blanco pero lleva un cochecito rojo ¿por qué la vida hace...? o sea, la pregunta sería, ¿la vida te está poniendo cosas de color rojo delante por algo? o tú te estás fijando especialmente, casualmente, en que hay tonos rojos por algo, ¿no? Entonces yo lo que defiendo es que los objetos, las personas, los números, todo lo que hay a nuestro alrededor configuran señales de esas conexiones sincrónicas o casuales de las que deberíamos aprender. O sea, la física cuántica te dice, continuamente estás conectado, continuamente te pasan casualidades, hay un estudio muy interesante en la Universidad de Harvard que dice que una persona vive o experimenta de promedio 5 casualidades a la semana, a pesar de que no es consciente de, eso, de esas 5, o sea, a lo puede haber personas que sean conscientes de las 5 durante una semana, pero otras no, y lo que nos dice la cuántica es, en efecto, lo casual puede ser un fenómeno producido, o sea, una causalidad, pero también es un fenómeno de conexión, de sincronía con algo que no sabemos muy bien lo que es. O sea, muy bien lo okay. que si cinco casualidades al día, según dicen los científicos. ¿Qué opinas de ello? Josep. Bueno, no no conocía el dato de los de las cinco, o sea, que estuviera cuantificado, ni uh -huh. creo que eh, sea posible, ¿no? Desde mi punto de vista cuantificar el número de coincidencias, porque entre otras cosas, si sí tenemos una respuesta para el ejemplo eh, que ponía Pedro de, de, del rojo no eh, nuestro cerebro a lo largo de miles de años, de, de, de millones de años de evolución ha mm, generado eh, lo que los los ne neurólogos eh, denominan sistema de atención reticular ascendente y que hace que cuando una mujer está embarazada ...vea muchas más mujeres embarazadas sí, a su alrededor. Es curioso, y, sí. y que cuando uno se ha roto un brazo vea personas con... Eh, un Es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y hay que distinguir eso de otros factores que eh, indudablemente son determinantes en una experiencia transformadora. Mm, eh, y yo cuento, por ejemplo, que eh, Kameret, que es este de la serialidad que antes comentaba, uh -huh. eh, se quedaba alucinado horas y horas viendo pasar a la gente y, y anotando si sí, el número de la butaca del teatro a la que había ido a, había resu resultaba ser el mismo que el que del guardarropa que le había tocado. Y luego resultaba que ese número eh, pues estaba repetido en... En, en otros lugares que él visitaba entonces, obsesionarse con eso tampoco es bueno, mm. hay que tener los ojos abiertos a las señales, pero a las verdaderas señales, aquellas que indudablemente encierran un mensaje, que a lo mejor no vamos a descodificar ahora, a lo mejor vamos a entenderlo dentro de varios años cuando sea necesario realmente para nuestra supervivencia o para nuestra uh, para nuestra evolución y desarrollo. Contabas, eh, casi a punto de terminar, Josep que mm, tú tú has tenido alguna de sí, ellos a lo largo del tiempo que se está escribiendo el libro, ese escarabajo que tocaba también en tu ventana. ¿Algún otro que hayas tenido? Que te <risa> te, hayas... Puedo, contar, te sí. puedo contar infinidad. Eh, de hecho he recopilado muchas de ellas a lo largo del, de, la, de la obra pero hay alguna que me parece impactante y, y, y voy a ir con, con ella. Mm, la primera es que eh, estando ...durante el rodaje de, de la serie de Extraterrestres para Canal Historia... Uh -huh. ...hace ya un par de temporadas atrás... Eh, ...por lo tanto no estaba programado lo del libro... ...ni podía estar en atención al libro... Eh, ...resulta que estábamos en un caminito eh, de tierra... ...alejados de, de la civilización... ...para para rodar unas tomas de la montaña de Montserrat... ...de nuestro como un amigo Luis José Grifol... Uh -huh. Y, ...y Dani, el operador de cámara me pide que vaya al coche y que le traiga un filtro polarizador, cosa que gustosamente hago, me recorro unos 100 metros y como bien estado de cachateo, tú sabes, el tipo de, de relación personal y, eh, que se genera con los equipos cuando estás por ahí de viaje, mm. digo les voy a gastar a esto, es una broma, voy a decir que me he dejado las llaves del coche dentro y que como el cierre, pasado unos segundos, es automático, pues estamos aislados del mundo, a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Y me voy a echar un risas con estos y en aquel momento que yo estaba pensando eso suena mi teléfono móvil y es Patricia que acababa de llegar a Madrid y que muy alterada me dice ¿dónde andas? digo pues estoy fuera dice, es que necesito que me mandes un duplicado en las coches de, de las llaves del coche porque se me ha cerrado accidentalmente y me he dejado dentro las llaves del coche te puedes imaginar que es, es paralucional Saquemos conclusiones, Josep, no sé si el, el destino está escrito o no está escrito se lleva eh, divagando sobre ello mucho tiempo pero lo que sí es cierto es que casi todos vivimos, o todos vivimos casualidades en nuestra vida, ¿no? Hay que hacerles Así caso eh, Hay que hacer caso a esas a veces para bien yo digo que el universo conspira a veces a nuestro favor pero también hacia nuestra contra y hay también que saber eh, leer las las, las cosas de otra, hay que tener eh, digamos hacer más caso a nuestra intuición a nuestro corazón dejarnos guiar por la suerte hay un estudio de Geisman eh, Wisman que eh, a, analizó el tema de la suerte con gente que se sentía pesimista y gente que se sentía pues eh, digamos afortunada y se dio cuenta que poniendo un anuncio en un periódico que decía dígale al experimentador que ha visto esto y reciba 250 libras pues resulta que los pesimistas ninguno lo veía y en cambio entre los optimistas todo el mundo recibió los 250 eh, libras, por lo la lectura que uno debe hacer es que debemos de tener una actitud mentalmente positiva frente a la vida porque construimos hasta cierto punto eh, nuestra realidad, también y voy a ser muy breve, que eh, querría ahondar en, en el argumento que eh, decía Pedro de la física cuántica, porque me parece clave y elemental, en algún momento en el Big Bang, toda la materia que ahora compone el universo estaba condensada en un único punto de algún modo, esa materia estuvo interconectada sigue estando interconectada tenemos algo de polvo de estrellas todos en nuestro interior, tenemos un algo de Big Bang de, ese, de, ese, de esa secuencia de ADN eh, solamente hay un 2% Siento que es operativo, el resto es una cadena de, de, de rastros evolutivos genéticos que hemos ido reuniendo al paso de millones y millones y millones de años desde que éramos polvo de estrellas hasta que somos ahora seres humanos. Por lo tanto, esas conexiones hacen que todo entre nosotros tenga un efecto. El, el, hay proyectos que incluso han tratado de medir eh, la respuesta ante una gran tragedia y hay alteraciones en el subconsciente colectivo de la humanidad cuando tales historias se producen. De modo que Eh, si esa interconexión eh, cuántica existe si esa información invisible que viaja más rápido que la velocidad de la luz existe porque la interla eh, interlajamiento cuántico como bien explicabas eh, hace que una partícula situada en un punto del universo y otra en uno muy lejano eh, reaccionen del mismo modo aún no teniendo ese contacto físico significa que todos estamos interconectados y que esas coincidencias son elementos que nos vuelven a reconectar hacia un destino determinado. Coincidencias imposibles lo presentas en Madrid en 30 segundos, nos rápido Será el próximo día 5 a las 7 y media de la tarde en FNAC Callao así que todos los que estéis en Madrid o próximos estáis invitados. Día 5 ¿Forma de contacto contigo además? Pues lo pueden hacer a través del formulario de la página web en los32 con número rumbos.com Fuerte abrazo, José. Ha sido un placer, Miguel como siempre. Que la casualidad nos sigue uniendo gracias igualmente. Está pronto. una pausa para las noticias, llegan las de las tres, las dos en las Islas Canarias y enseguida regresamos, Mónica nos va a traer un segundo tema que nos habla de visitantes de dormitorio y después nos vamos hasta Estados Unidos a hablar con las brujas de Carlos Castaneda para conocer un poco más a ese personaje nos vayáis, este es el espacio en blanco 900-137-137 estás en Radio Nacional, enseguida volvemos espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 6, y 6 en las Islas Canarias comienza la segunda hora de este espacio en blanco esto Radio Nacional, tenemos todavía muchos temas ya está Mónica por aquí a nuestro lado que nos va a contar algunas experiencias de visitantes de dormitorio ¿Has tenido casualidades tú, Mónica? Buenas noches. Buenas noches, eh, Miguel. Pues sí, bastantes casualidades en mi vida he tenido, ¿Sí? por pues suerte. Una ahora mismo acabo de tener. Sí, luego la contamos. <ríe> sí. eh, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis hacer alguna pregunta. Y en estos días está celebrando eh, algo que llaman la noche de Halloween. Lo que pocos saben es que detrás de esa noche hay algo que queremos contaros. Ese es nuestro tema. Unos cuantos minutitos y enseguida vamos con Mónica. En una noche como esta que llaman de Halloween quizá habría que poner esta música pero nosotros preferimos otra ahora os lo decimos enseguida saludamos a nuestra invitada que nos va a aclarar un poco este asunto en el que estamos serena Menéndez Buenas noches, Selena Buenas noches, Miguel aquí es mejor esta música para hablar de la noche especial que se vive? En Música celta, claro Claro, porque música celta mejor que la otra de recogimiento La otra es más de miedo, es de una banda sonora ah. de esas de miedo Y preferimos esta eh, Porque sí. hoy se celebra, hoy o en estos días La famosa sí. noche de Halloween no tiene nada que ver con nosotros ¿Qué noche se celebra? ¿La de Samhain? Sí, es la noche de Samhain eh, En realidad, eh, en primer lugar, Samhain es una fiesta pagana eh, Que debe su origen a lo que es el pueblo celta es la fiesta más importante dentro de lo que se considera el calendario octopartil de, del tal culto y donde con ella damos comienzo al nuevo año celta y uh -huh. es como dándonos la nueva oportunidad eh, para depositar nuestros pequeños deseos y que en ese reposo de la naturaleza de comienzo, en el solsticio de, de, de invierno, esa pequeña lucecita de aquello que queramos conseguir. Además de que por encima de todo es una fiesta de conmemoración y de conexión con nuestros amados antepasados. Ya, o sea que es una fiesta muy importante, era una fiesta muy importante para los celtas, nuestros antepasados. Muy, muy antepasados. importante. Vale. Muy importante. Eh, tengo entendido también que es una noche especial, un día, un, una jornada en la que la frontera que separa este mundo y el otro... Eh, se abre y podemos contactar con los ancestros con los que se han ido ya sí, sí, es cierto es un momento en el que se produce eh, lo que se denomina la espiral de antepasados y es una conexión con el cielo y la tierra o la tierra y el cielo en donde ellos son los que vienen a nuestro a planeta parte, a nuestro mundo, igual que sería la fiesta opuesta, donde nosotros tenemos la posibilidad de acceder a su plano, en este caso son ellos los que vienen a unirse a nosotros, a celebrar, y en ese momento no existe ni espacio ni tiempo, por eso se dice que el Samain es el principio y el final de una etapa. ¿Se sigue celebrando aún esta noche especial por los druidas, por la gente que sigue este culto? Se sigue celebrando, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Es una una cultura no deja nada escrito. Eh, lo que hay en la actualidad es un neodruidismo y, bueno, hay unos principios generales. Eh, pero en cuanto a lo que es el rito, sí, eh, a términos generales, es cierto, la, la conmemoración de ese año nuevo y, de, y de, bueno, de dar entrada a nuestros antepasados que nos trasladen sus mensajes, sus deseos, y así podernos comunicar con él. ¿Y qué se hace en esta noche? ¿Hay algún rito especial para esa, esta noche especial? Hombre, eh, eh, desde el punto de, de, del celtismo, sí, es una fiesta muy solemne. Eh, donde se establece una, como una, a ver, una conversación entre uno entre dos eh, druidas, donde uno es dijéramos el, el druida sabio y el otro sería el jabatillo o druida pequeñito, que le va preguntando acerca de toda la ceremonia y por qué vienen las sombras, entonces el maestro va trasladando esa información para que no tenga miedo y para que se dé de que todos algún día formaremos parte de esa gran cadena de antepasados. Elena Menéndez, para terminar, hay que tener miedo en esta noche, que es lo, la nada. onda que la onda que nos viene de por ahí, no. Para nada, Miguel, para nada. Hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Ya, ¿y por qué nos hemos dejado comer el coco con los Halloween y estas cosas que nos vienen de otros sitios que no, son, no es nuestra cultura, que cada día bueno, está más impuesta en nuestra no va, sociedad? A Pero que además la gente yo creo que es que ni sabe ni por qué se disfrazan, ni por qué se pone una calabaza, ni por qué se ponen de vampiros, ni nada. Pues es todo, eh, es decir, eh, frigolizar algo, una, una bella tradición, mmm, queriendo meter miedo por el tema de lo de los antepasados, los espíritus que vienen, que nos pueden hacer ac acontecer, pero si ante todo lo que hay que hacer es respetar, mmm, y si respetando no van a poder hacer nada. Pues, feliz año nuevo, Elena, que tengas un año lleno de cosas luminosas, buenas claro sí. y dulces para ti, para tu vida, para tu gente. Forma de contacto, si alguien quiere saber más de ti. Sí, mi teléfono es el 915187307. Pues eso, que no nos vengan a imponer cosas extrañas desde fuera, sobre todo que no nos vengan a meter miedo, y eso, feliz año nuevo, lleno de luz. Igualmente para ti, Miguel, y como decimos en el rito del Samain... Samain te muestra el verdadero sendero Que te conduce a la luz Bajo el roble, el tejo y el abedul Así ah, sea, sí. gracias, un fuerte abrazo Siempre a ti, gracias Hasta pronto 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias La fiesta de Samain, no Halloween Eh, buenas noches, Mónica Buenas noches, Miguel ¿Qué tal estás? Estupendamente Has ha pasado un descriado, me dice ¿no? Sí, una... Un, una gripe un poquito fastidiada y está un par de semanitas, quería que haber venido y no he podido venir Vale, es pues un placer que estés de con nosotros Igualmente eh, Déjame que tus libros, eh, periodista y escritora, eh, hay aquí un amigo que ha venido a vernos que está leyendo tu libro, Guardianas Nazi Sí ¿Nazis en qué edición está ya? En la sexta está Ahí. ¿Y las claves del inferno de Dan Brown? Eso es, está en la primera, así que porque es una tirada un poquito más grande y bueno, pues eh, se está vendiendo bastante ¿Y bien. ¿Y estás Dan preparando Brown. algo que no nos puedes contar? Estoy preparando algo que iba a sacar ahora en noviembre, pero como también he tenido problemas de salud este verano, que estaba un poco fastidiadilla también, pues eh, lo saco el año que viene, en marzo, y estoy ya a tope escribiendo y, y disfrutando de las teclas que se dicen. Vale, en nosotros disfrutamos de tu compañía aquí. Esta noche cuál? nos vas a hablar de visitantes de dormitorio. ¿Qué son esos de los visitantes de dormitorio? bueno pues eh, ¿Te ponen pone nervioso ver a gente así, como que tenemos oyentes, no, amigos que han mediado? Nos... No, al contrario, ¿no? Yo, sí. yo encantada, sí. sí, a ti sí. A no, sí. a mí me, no, no me importa, son gente amiga. Bueno, pues los visitantes de dormitorio, dependiendo de, de los testimonios, pero mucha gente dice que son duendes, otros demonios, extraterrestres, espíritus, hablan de sucesos paranormales. La ciencia, evidentemente, tiene otra explicación que diremos un poquito más adelante. Es verdad que son historias sorprendentes que nos acompañan desde el inicio de los tiempos, no es una cosa actual. No, no, evidentemente que no. Es decir, son historias que, que siempre nos han acompañado, pero es ahora, me imagino que en el siglo 21 con las nuevas tecnologías, cuando pues la gente cuenta más las cosas, o nos explicamos muchísimo mejor, o hay más comunicación. Hay distintas hipótesis que van desde... Mmm, son visitas de alienígenas abducciones, son experiencias hipnóticas, sueños lúcidos eh, pero hay que decir que el tema de los visitantes de dormitorio son es un tema muy controvertido eh, hay miles de testimonios, la comunidad científica eh, es verdad que siempre eh, yo creo que se inclina por explicar que estos sucesos parten de un momento muy específico del sueño que se llama parálisis del sueño y unas alucinaciones específicas para aquellos que no lo sepan, la parálisis del sueño en, se refiere a la fase que comienza generalmente eh, al poco de quedarnos dormidos. Durante esta fase, nuestros músculos, evidentemente, pues nos relajamos, no realizamos ningún tipo de movimiento y se aparece una serie de alucinaciones en ese momento de quedarnos dormidos, que ya además hemos hablado en este programa alguna vez, alucinaciones hipnagógicas, que es que creemos que alguien nos está tocando, por ejemplo, ¿no? que uh -huh. sentimos como un roce. ¿Qué provoca eso en nosotros? Ansiedad evidentemente miedo, o algo aterrador. Esto, eh, bueno, pues puede pasar si la persona siente o percibe pues eh, objetos incluso ¿no? que también se mueven, etcétera, etcétera. Dicho esto, y aclarándolo de la parálisis del sueño, la mayoría de casos de visitantes de dormitorio relatan, esos testimonios relatan que son presencias con luz. Eh, decir, ¿Cómo son? son ¿Cómo, ¿Cómo se aparecen? Eh, eh, algunos dicen que son seres macrocéfalos es decir cabeza muy grande cabeza muy grande ojos grandes baja estatura eh, ojos rasgados y de color negro piel oscura incluso algunos son de color se eh, les, les llaman grises porque tienen el color eh, grisáceo de la piel y aunque a primera vista no experimentan ningún tipo de hostilidad es verdad que luego hay testimonios que afirman que han sido utilizados como cobayas pero Eh, no solo eso, hay investigadores que opinan que personas que dicen haber sufrido una visita de dormitorio, en realidad lo que han padecido es una abducción, pero esa teoría eh, no procede eh, de cualquier sitio, procede de nuestros eh, amigos, los norteamericanos, o los colegas norteamericanos, que creen que ese tipo de visitas nocturnas en realidad se debe a esos programas de experimentación que existen y que se han eh, a veces demostrado a gran escala, que supuestamente eh, están conducidos por seres de otros planetas, ...que vienen al nuestro... ...de alguna manera para hacer algún tipo de... ...manipulación genética... ...modificar nuestros recuerdos... ...adaptarlos, esos recuerdos... ...a, a nuestra manera de vivir... Eh, ...para que la gente nos entienda... ...Simon Freud tenía... Eh, ...denominó lo que se llama autodefensa psíquica... ...para explicar este tipo de sucesos... ¿no? ...y es que por ejemplo... Eh, ...como él bien decía... ...llega un punto donde lo real y lo emulado... ...de forma menos dolorosa... Mmm, ...terminan confundiéndose... ...y no se sabe realmente diferenciarlo. Un ejemplo, una persona que ha sido violada cuando era, era un niño, realmente es una, evidentemente es una experiencia muy traumática, pero ¿qué ocurre? Que ese, ese niño seguramente que lo olvide, lo deja aparcado, evidentemente, pero ese trauma está dentro de ti uh -huh. y ese trauma sale en nosotros eh, psicológicamente pues a, a través de fobias, ansiedades, incluso problemas psicológicos. Y esa persona seguramente que jamás se acuerde. Pero eso está ahí. Las vivencias de las abducciones y de los visitantes de dormitorio es lo que ocurre. Que, aunque la gente lo haya vivido y no se acuerde, esa vivencia está ahí. Es curioso, Mónica, porque se hizo un estudio y hay millones de personas en todo el mundo que habían tenido este tipo de experiencias y, como tú dices, la tenían ahí un poco olvidada, ¿no? Cuando se escarababa un poco, empezaban a recordar que habían tenido algún suceso parecido. No sé si es real o imaginario... Eh, normalmente suelen ser mm, eh, bueno, testimonios de personas que realmente mm, sí que describen como acabo de decir, este tipo de de, de sucesos La, yo creo que el rasgo más diferenciado de los visitantes de dormitorio son dos, el por qué aparecen ¿no? podemos decir o catalogarlo de dos maneras si pensamos que es un fenómeno parapsicológico es decir, es una aparición de un ser de luz de un espíritu, eh, de alguien que ha fallecido que nos viene a visitar pues de alguna manera pues para atraer nuestra atención para que le ayudemos mm -hmm. para aprovecharse de nuestra energía porque lo, los espíritus al fin y al cabo captan de alguna manera nuestra energía eso es una manera de ver un visitante de dormitorio pero la mayoría de los testimonios apuntan a que realmente estamos hablando de alienígenas extraterrestres que vienen a nuestro dormitorio que de alguna manera nos sedan, nos abducen, ¿para qué? Pues bueno, pues para provocar en nosotros eh, pues algún tipo de experimento. Eh, nos realizan toda clase, hay un testimonio que contaré en un momentito, que decía que, que le metieron una serie de agujas por las plantas de los pies, me imagino que para experimentar. Hay gente que luego se ha despertado a la mañana siguiente diciendo que tenía un microchip en el brazo, nadie le ha creído, y luego cuando se ha arrancado la piel, se ha visto perfectamente que sí que tenía un microchip dentro del brazo, cosa que él no había hecho. ¿Cuáles son los síntomas que vive un individuo de estos? Yo antes de decir los síntomas, decir que cuando suceda esto, esto que voy a decir, no piensen que tienen una, un visitante de dormitorio o algo parecido, que vayan a un especialista primero, pues acaso tiene algún tipo de dolencia. Vale. Dicho esto, los síntomas principales, amnesia, cosquilleo en los pies, cicatrices en cualquier, tipo de, en, en cualquier lugar de la piel, eh, sensación de parálisis que no permite moverte, hablar o gritar, la, eh, la sensación o el sin, eh, la sensación síndrome de, de un hecho postraumático eh, hablaba de la amnesia, la gente no recuerda que ha sufrido ese tipo de visita. También ese tipo de personas se les caracteriza por ser un star people, que significa una persona estrella, es decir, una persona que quiere llamar la atención y se puede entre comillas no digo se puede inventar este tipo de situaciones. También eh, la gente que vive este tipo de, de, de visitas, digamos que desde pequeñitos han tenido esa curiosidad por este tema pese que son personas, personas a lo mejor que son racionales, es decir, es decir, escépticas, pero que siempre han tenido ese tipo de interés. interés. Entonces, a partir de ahí, le suele ocurrir pues, una adopción, una, un avistamiento ovni, algún tipo de experiencia diferente. También la mayoría de los testigos comienzan a tener crisis de dormitorio en momentos, y eso ocurre muchas veces, en momentos reflexivos de tu vida. Es decir, cuando se dan cambios, cuando te divorcias, cuando te cambias de trabajo, cuando tienes algún tipo de depresión, es como un momento débil de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. o cuando tienes una enfermedad es, es como que te ocurre muchísimas más cosas debido a ese tipo de bajada de energía. Es en esas etapas eh, cuando nuestro cerebro está mucho más tranquilo, mucho más relajado y se, supuestamente esos visitantes de dormitorio nos vienen a nuestra alcoba a robarnos el sueño, a robarnos eh, los recuerdos y ya incluso insertarnos algún tipo de vivencia. Decías que ibas a contar alguna, algún testimonio, <coughs> te lo pregunto ahora, pero ¿a quién le ocurre son hombres o mujeres? ¿O indistintamente? Normalmente indistintamente. Es verdad que las mujeres somos más propensas a que tengamos ese tipo de situaciones porque me imagino que por la sensibilidad no ojo, no digo que los hombres no lo, no lo tengáis eh no, no no me meto con vosotros pero es verdad que la mujer está como mucho más abierta imagino también porque te, somos madres o tendemos a, a, a tener hijos y ese vínculo también es importante, no el tema de la emoción eh, pero vamos, que podría ser a partes iguales da miedo esa serie de experiencias bueno vale. Eh, yo no tenía tenido una, un visitante de dormitorio, me ha pasado cosas, pero no así Y cuando te pasa cualquier tipo de cosa diferente o insólita, pues te asusta Porque lo que no ves, pues se asusta ¿Y ocurren por la noche o...? Siempre por la noche, es curioso Normalmente son vivencias que ocurren eh, principalmente, como digo, por la noche son además vivencias aterradoras porque es como si se aprovechasen eh, ese tipo de personas que acuden a nuestra a nuestro dormitorio para de alguna manera mmm, robarnos algún tipo de información si hablamos de la aducción de alienígenas es para incorporar en nuestra mente algún tipo de historia algún tipo de información o incluso pues para manipularnos genéticamente como hay testimonios de personas que han llegado a decir que, que han sido manipulados genéticamente o que han sido en especie de cobayas humanas si quieres contactar con nosotros Escríbenos a Espacio en Blanco Arroba RTVE Punto 3 y 23 2 y 23 en las Islas Canarias eh, Testimonios Testimonios, mira El primero es de un oyente que nos escribió Me escribió a mí directamente Yo lo no puedo catalogar entre visitante de dormitorio y que le ha, ha aparecido un ser de luz, un espíritu. Os voy a contar, es un caso de un señor de 58 años, yo prefiero no dar el nombre porque tampoco me dijo sí. que lo dijera, que me contaba que en los años eh, la primera mitad de los años eh, 60, él tendría 7 u 8 años, le ocurrieron varias cosas. Él se acuerda perfectamente, decía que él estando en el dormitorio junto con dos de sus hermanos, vio en la pared de manera muy nítida a un ser pequeño, pequeño más bien rechoncho, gordito, bajito, con una, un atuendo como muy peculiar, con muchos colores, que le miraba con mucha hostilidad. El niño, evidentemente, con unos 7 o 8 años, estaba aterrado, lo que hizo fue comerse bajo las sámanas, no le dijo nada a sus hermanos, y lo que hizo fue mmm, esperar a que amaneciese, y cuando amaneció, abrió los ojos y ya ese ser no estaba. Pero este chico, además, este señor, que era tiene, como digo, 58 años, no solamente le ocurrió eso, sino que durante toda su vida en esa casa familiar... Escuchó la respiración de, de alguien a su lado la Normalmente eso por las noches, <ríe> Sí, además la gente que ahora está en casa en la cama mm, eh, Yo lo siento, pero estas cosas ocurren eh, eh, Una visto. persona que, que respiraba O un ser que respiraba a su lado También decía que se le aparecían Como una especie de fotografías Delante De manera muy nítida Y que cerraba muy rápidamente los ojos para no verlas Pero que aparecía como personas en movimiento En esas fotografías Sí, sí Además, él, él decía que también en una ocasión tuvo que ir a, a ver a su, a su madre a, a, al dormitorio porque vio algo que dice que era un bulto, también algo bajito. Por eso digo que a lo mejor puede ser un visitante de dormitorio. Y él decía que era como una especie de fantasma. Luego también le ocurrió que yo creo que sufrió una parálisis del sueño, una alucinación hipnagógica, que es que no, no, no, no podía moverse ni gritar. En, en ese en ese en, durante varios de sus sueños. Eso es un testimonio. Luego, otro que he recogido es de una señora que se llama Marisa, que llegó muy tarde a su casa, eh, pues más tarde de las 12 de la, de la noche. Enciende la, te, la televisión, se tumba en el sillón, se queda completamente dormida y de repente el, el perro que siempre estaba fuera de casa aparece dentro de casa y empieza a ladrar a la puerta. Ladra demasiado. Ella se asusta porque piensa que hay un ladrón Entonces se asoma por la ventana y ve, como dice ella, era un personaje muy raro. Decía que parecía de tono blanquecino, que desprendía incluso algo de luz. No estaba muy segura, que la cabeza era enorme. Y, pero lo que más le asustó fueron esos enormes ojos negros que la miraban fijamente. Miro el teléfono móvil para ver la hora, las seis de la mañana. Eh, al rato, de repente había pasado una hora, las siete y media de la mañana. De repente se queda inconsciente y se despierta a las 11 de la mañana como si no hubiera ocurrido nada. Eso fue lo que le pasó. Ella contaba que había tenido una visita de dormitorio. Otro testimonio era de una mujer que eh, era también por la noche, 12 de la noche, curiosamente pasada la medianoche, cuando notó la presencia de algo en su casa, se despierta y vio dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelo, sin orejas, casi sin nariz y boca. Ella se queda paralizada, no se puede mover, tiene a su marido al lado durmiendo y no, no puede se puede nada. despertar. Evidentemente esta mujer mmm, se desmaya y despierta la mañana siguiente contando este relato a su marido. Qué curioso. Tratemos de sacar conclusiones. ¿Desde cuándo hay ese tipo de... de, de... hay un momento que hay algún auge? Sí, el auge, mira, años 60 es cuando se produce esa especie de auge, pero sobre todo en los años 80 cuando un 4% de la población de los Estados Unidos, es decir, 4 millones de personas, empiezan a sufrir ese tipo de experiencias. Hay un señor que se llama eh, wilde Striever que escribió el libro Comunión, que asegura haber hallado la clave para, para esto, y lo voy a leer rápidamente dice, escogen aquellas aquellos que se han quedado sin alternativas, aquellos a los que ya no les queda otra cosa que hacer si no confiar en lo invisible. Cuando una persona anhela internamente el cambio, llega al punto psíquico de rotura. Los visitantes entran a través de la fisura en el muro de las creencias. Hay cosas que andan sueltas en la noche del alma. Los visitantes viven ahí. Mónica, ¿hay alguna forma de defenderse de esto? No sé si, si habrá alguna forma. Eh, me, me ha recordado, con Miguel Pedrero, eh, ¿Sí? en su sección hablaba también de sombras negras que visitaban por las noches. Nos uh -huh. sorprendió la tremenda cantidad de personas que nos relataron luego, una vez que hablamos del tema, ¿no? Eh, experiencias que habían tenido con una supuesta sombra negra. En este caso no era nada positiva, ¿no? Era más muy iba, negativa. Más negativa que se que se presentaba en su, en su habitación. Eh, ¿se, se ¿Hay, ¿Hay una manera de, de combatir esto? Mm, realmente no, porque te pilla, ¿eh? medio del sueño, normalmente, como digo, durante el sueño, ¿y qué ocurre? Que la gente se queda tan enterada que suele desmayar. Cuando va a reaccionar ya no puede hacer nada. Yo aconsejaría a la gente que le ocurra algo parecido, que se tranquilice, aunque sea difícil decirlo, que se tranquilice, que respire y que piense que no es nada malo. Eso es lo primero. Y luego, pues, eh, que, que si le ocurre algo, evidentemente intente gritar o pedir ayuda, pero evidentemente lo primero que tiene que hacer uno es tranquilizarse, que a lo mejor puede ser producto de nuestra imaginación también. ¿Tú crees que son experiencias reales o puede ser eh, a ver ese momento en el que estamos ahí y eh, no sabemos si claro, es realidad, si es sueño? Cuando estás soñando, sueño es, es decir, claro. yo y te puedo... parecen a veces son sueños súper reales ¿no? y yo a veces he soñado cosas que digo madre mía ojalá que no sea verdad y me he despertado entonces hay que diferenciar muy bien en lo, lo que es sueño de lo que no lo es es evidente que hasta que uno no lo vive no lo sabe pero mmm, la diferencia entre un sueño y una realidad es que la persona está despierta si a ti te pasa despierto, es decir, consciente, te puedes mover, puedes hablar, puedes gritar, es que estás, estás eh, viendo algo real. Yeah. Si no, estás dentro de un sueño es posible que tengas una, una parálisis del sueño y que tengas una visita de dormitorio. Y además eh, quedan a veces esas pruebas físicas, ¿no? esos Eh, marcas que te dejan eso supuestos... claro esas cicatrices eh, también eso lo que decíamos el cosquilleo en eh, la sensación de pesadez en eh, la amnesia pero sobre todo el tema de las cicatrices cuando hay un tipo de visitante de dormitorio normalmente suelen una cicatriz porque ha ocurrido algún tipo de, de entre comillas operación donde te han debido de hacer algún tipo de historia Que tengas, si tenemos visitantes de dormitorio, que sean, que sean buenos. <ríe> que sean buenos. Déjame que escuchemos antes de que te vayas y des una dirección de contacto, sí. algo, eh, de vez en cuando nuestros oyentes nos mandan cosas que les han pasado. Y si hay alguien que haya vivido experiencias de dormitorio que se ponga en contacto contigo. Por supuesto, Claro. Pues la dirección, antes de nada. Pues es 3 www.monicagalvarez.com monicagalvarez.com y cualquier persona que le ha ocurrido cualquier cosa, que me escriba mucha gente, que me escriba, que yo contesto a todo el mundo que sea me, con el paso de los días, pero que me escriba, que yo estaré encantada de atenderle. .com. Com, eso es Gracias, te veo dentro un poquito aquí en el promo Perfecto, mesito. Escuchamos lo que pasan de vez en cuando a nuestros oyentes. Entonces Alicia siempre me habló de aquella casa Me habló de su secreto, Me habló de respiraciones Y me habló de pisadas en los pasillos vacíos Yo por aquel entonces era bastante escéptico Y no la creía Hasta que un día Estando los dos a solas En su salón La mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo, de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo 21. En Radio Nacional con Miguel Blanco. El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti. 3 y 32, 2 y 32 en las Siles Canarias. Seguimos en directo. Este es Radio Nacional, este es en el Espacio en Blanco. Y esa era una historia real que nos contaba, nos relataba un oyente de esa almecedora que se movía sola y ahora muchos nos habéis pedido que hablásemos de esas brujas, estamos en días de brujas en, estos, en estas fechas desde Estados Unidos, nos vamos a poner en contacto con seguidoras de Carlos Castaneda es nuestro siguiente tema 900-137-137 es nuestro teléfono, pues si queréis intervenir disfrutar de las brujas los próximos minutos los queremos dedicar a tratar de conocer algo más de un personaje que se ha convertido ya en una leyenda. Nos referimos a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, cuyo nombre original es Carlos César Salvador Arana Castañeda. Nació en Cajamarca, Perú. ...el 25 de diciembre de 1925... ...y falleció en Los Ángeles... ...el 27 de abril de 1998. Fue un antropólogo y escritor peruano... ...nacionalizado estadounidense... ...autor de una serie de libros... ...que describirían su entrenamiento... ...en un tipo particular... ...de nahualismo tradicional mesoamericano... ...al cual él se refería... ...como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castaneda... ...quien en escasas ocasiones hablaba en público... ...acerca de su obra o de sí mismo... ...han estado siempre en la sombra de la leyenda... ...y de la controversia. Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido... ...o que al menos constituyen obras de valor literario y antropológico. Sus críticos señalan por el contrario... ...que sus libros son una farsa... ...trabajos de ficción... ...y que no son verificables como obras de antropología... ...al contrario de lo que el autor reafirmaba Carlos Castaneda aseguraba haberse convertido... ...en un chamán nahual tolteca... ...tras un intenso entrenamiento... ...de modificación de la conciencia... ...y superpercepción... ...que incluía el uso ritual de enteógenos. Sus obras adquirieron mucha repercusión... ...a finales del siglo pasado. Junto a él se creó un grupo de mujeres... ...conocidas como las brujas de Don Juan... ...que practicaban un antiguo arte... ...llamado Tensigrida. Esta noche queremos conocer algo más de todo ello... ...y tenemos a los invitados perfectos para realizarlo. Muchos durante mucho tiempo... Habéis estado interesados por el tema de Carlos Castaneda y todo lo que surgió en torno a él. Esta noche tenemos la oportunidad de irnos hasta Estados Unidos para hablar con, no sé si una de sus seguidoras, pero antes saludamos a Paco Porcel, que va a ser nuestro traductor. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a Estados Unidos a hablar con Nick nur Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Feliz estar aquí. Es un placer que estés con nosotros, Nai, Nai. yo le decía, vale, ponemos así su nombre. Dime una cosa, Nai, tú eres seguidora de Carlos Castaneda? Sí, soy eh, he sido una estudiante de Carlos Castaneda y ahora pues eh he seguido, he continuado enseñando la tensibilidad y ahora sigo, continuo enseñando la tensibilidad a otros que están formándose de mm -hmm. esta manera relacionada no con ellos. ¿Le conociste a Carlos Castaneda? ¿No y, sí. Sí, eh, lo encontré eh, a principios de los 90. ¿Estuviste lo mucho tiempo con él? Well, as I said, we work, we work together every day on the tensegrity movements, on uh, his writings, and so forth. Sí, estuvimos trabajando eh, día a día en su, eh, con los movimientos de tensegridad y en sus obras. Right. Right. Whether I knew him well is another question, because how do you know someone who is living with such a full perceptual relationship? Um, de la rango que tenia ¿cómo lo conoces? otra cosa es eh, si, cómo realmente lo conocí porque a ver cómo real, cómo pude realmente conocer a alguien que vive en un estado de, de percepción pues eh, total ¿de perfección has dicho? sí, sorry ¿no hay? perfección, ajá su rango de perfección era mucho más más allá su rango de perfección era así eh, más amplio de lo, de lo normal sí yeah. Entonces, eh, él, él tenía experiencias eh, día a día que no eran muy fáciles de, como de, de explicar. Mm -hmm. Ya le he dicho a Nai que iba a ser un poquito malo. Eh, antes de nada, para la gente que no conoce a Carlos Castaneda, cosa que me extraña, ¿quién era? para decir que era un profesor o un estudiante en la universidad en Estados Unidos y se fue con don Juan, un chamán indígena que le enseñó los secretos de ¿Ciertas cosas? ¿Quién era Carlos Castaneda? ¿Quién um, era Carlos Castaneda? ¿Quién uh, Carlos Castaneda? ¿Quién era Carlos Castaneda? Es una gran pregunta. Él escribió un capítulo en su libro ¿Quién era Don Juan Matus? Really? Es una pregunta muy interesante ¿Quién era Carlos Castaneda? Él, de hecho, tiene en su libro El lado activo del infinito en un capítulo eh, explicando quién era Don Juan realmente hmm one juan matus era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado don juan yaqui, un indio yaqui and as he it, um, Don Juan met him at bus station in Yuma Arizona and, um, as he described it, Don Juan introduced into an entirely different cognitive world from the world he knew in his everyday life and so encontró a, a Don Juan en una estación de autobuses y él fue el que le introdujo a Carlos Castaneda en un mundo cognitivo enteramente distinto and so as the way Carlos Castaneda put it he said his informant, because he wanted Don Juan to be his field informant, his informant became his teacher. Entonces, en palabras de Carlos Castaneda, eh, porque él lo que quería es que Don Juan fuera su, su informante de campo, eh, pero su informante, en palabras de Castaneda, se convirtió en su maestro. And so Carlos Castaneda became, in a sense, a bridge for his readers from a Western uh, point of view, a Western cognition to another um cognition many many many thousands of years old that Dong Juan introduced him to and those eh, fue como un puente entre eh, el mundo eh, occidental de la tradición occidental a una tradición mucho más antigua a la que le introdujo Don Juan and it's a world which is an unseen world of energy that exists alongside our everyday world. Entonces, eh, don Juan le introdujo en, un, en una cosa que se llama la segunda tensión, que es como un mundo que está junto al nuestro, al de, al de la vida diaria. So Carlos Castaneda was this unique being, a PhD in anthropology, very sober-minded person, very, you know, very... Um, clear thinker who also wa was integrating this other cognition into his experience. Entonces Carlos Castañeda era era un un señor doctorado en antropología, un maestro con una mente muy sobria y muy, muy clara, pero que estaba siendo introducido en este otro mundo de cognición. And he offered, he to offer this possibility to his readers and later to the participants of the workshops on sincerity. ...y él quiso compartir... Eh, ...todo esto que estaba aprendiendo... ...y ofrecerlo a todos aquellos que... ...que luego están participando... ...también en los talleres de, de Tensegrity... ...a todo el mundo que quisiera... ...ya, yeah. esa es la historia más o menos que conocemos... Eh, ...este misterioso indio... Eh, ...don Juan le enseñó... Uh, ...bueno, un poco sus secretos... ...tongo aquí algunos datos... ...le hizo eh, incluso volar... ...convertirse en animales, etcétera... ...esa es la parte, digamos, la leyenda... Eh, ...en 1988... Castaneda murió, ni o desapareció. Eh, hay gente que dice que no está muy claro esto. 1998. En 1998, so 98, he he left the world. Um when I started working with him in the early 90s, he was already um ready to leave. He was he had just come from a trip in Mexico City and he said there was like a blue flame or energy that started at his feet. He was starting To burn. Entonces, eh, sí, en 98, él dejó este mundo. Eh, ya a principios de los 90, parecía que ya estaba como preparado para, para irse, porque él, eh, yo, cuando yo le conocí, había llegado de, de la Ciudad de México, recién llegado de la Ciudad de México, y nos habló de una experiencia de, de como una bur, burbuja o una llama azul que él, que él vislumbró en sus pies. Y él salió en el agua para mantener esa burning. Y él saltó al agua para, para apagar ese, ese fuego wasn't finished setting up structure where people could really practice que really corroborate personal direct experience of the things that he described en the books de porque, él, porque él, él saltó al agua porque no quisiera que no quería que termina ahí eh, como su vida porque él quería todavía eh, sentía que no acababa había acabado de construir todo lo que quería construir para poder transmitir a la gente lo que, lo que él, él había aprendido. reading the books even attending a lecture of had not really created deep change for the people that read books. Entonces, eh, con la sola lectura de los libros y tratando de experimentar todo aquello, no, no se podía llegar al cambio, la gente no podía llegar a, a ese cambio. And and so on. Entonces, él, eh, esos últimos años los pasó como sosteniendo ese, ese fuego, Eh, para poder enseñar eh, la tensedad en, en los seminarios y todo esto. Y escribió hace, acerca de la tensedad en un par de libros. Bueno, hasta ahí un poco la, la parte conocida. ¿Hay quien dice, se sabe dónde está su, su cadáver, si murió, lo enterraron, está en algún sitio o no? Well, that's the interesting part of our cognition is um, we want to know these details, like where what was his birthday, where was he born, where is his body, did he marry, did he not, you know, all those things, that's the social order that we want to define those things. Esta cuestión viene como de del orden social, esta clase de cuestiones de qué día nació, de dónde está su cuerpo, uh -huh. de a qué escuela fue, oh. Castaneda when he when he uh he did he died um one way de describe it es to say that he died of liver cancer wrote on the papers Entonces cuando Castaneda murió eh, pues en los diarios parece que se en los periódicos se escribió como que había muerto de, de cáncer de hígado Sí but the, the thing es que, the way we understand it energetically he held off la of burning for at least 7 years while he, um, set up, you know, the things that he did, Pero and, um, yeah, go ahead. Sí, de la manera que lo entendemos nosotros, eh, energéticamente, es que él estuvo eh, sosteniendo esta llama para que no fuera más los últimos años de su vida, para poder eh, construir la estructura. And he left in full awareness, and I, I witnessed this event in dreaming at the time, you know, the day that it happened, and, uh several of us we were practicing at the time some magical passes some movements on the on these blue mats and we were all holding a blue mat and Carlos left into went into you know infinity off the blue mat and left us holding the mat in other words in my interpretation left us to practice what he what he taught us entonces yo eh, fui testigo de este de, de... Este, como él dejó el mundo de, de una manera especial porque nosotros estábamos como practicando eh, movimientos de denserity y, y teníamos unas esterillas eh, azules y entonces eh, esto fue como que nosotros ensoñamos o vimos que él eh, se abría al, al infinito azul de las esterillas es una manera de cómo fuimos testigos qué bonito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 Y esta noche tratando de descubrir algunos secretos de Carlos Castaneda. nadie no, dime una cosa. Eh, en torno a Carlos Castaneda se reúnen unas cuantas mujeres, las llaman brujas. Y hay quien dice que esas brujas, cuando Carlos Castaneda muere, se suicidan. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Sería parte de la leyenda negra de Carlos? Es una leyenda urbana. Es una leyenda. Sí. Pero <risa> um, Florinda y Taysha decidieron step out step away and just to travel after he left Frodin y Daisa se, se apartaron un poco y se dedicaron a viajar cuando él, él partió They really encouraged us to you know to be productive and to practice and to share what we learned and Carol Teague stayed with us to help guide us um in doing that in continuing the sincerity workshops and developing a way to share this practice with everybody. Entonces, eh Florinda y Taisa partieron, pero sí que nos animaron a que eh, continuáramos con la producción eh, de todo lo que se estaba construyendo alrededor de la tenacity y, y Carol Tix sí que se quedó con nosotras para eh, apoyarnos y. Ya. Yeah. Dime una cosa, es que no he entendido bien, Florinda y Taisa se fueron, ¿qué significa? ¿Que se murieron o que viajaron o qué pasó? Well, they, they said goodbye to us and they uh they, they said they were traveling, they You know, and they left. Ellas eh, se fueron, eh, nos dijeron eh, adiós, que tenían muchas cosas que hacer y, y se fueron. Lo que está claro es que Carlos Castaneda millones de personas en todo el mundo les introdujo o nos introdujo en un mundo de ensueños y un mundo diferente. Eh, brevemente eh, cuéntame qué es eso de la tensigridad, que son un poco las enseñanzas que daba Carlos La tensigridad es eh, la, parte, como de la parte moderna de lo que le enseñó don Juan a, a Carlos Castaneda uh -huh. O sea, la versión moderna que incluye pues, los movimientos, los ejercicios de recapitulación o autorrevisión Y, y ejercicios de ensueño también Ya, unos ejercicios que parece ser que eran de bueno, muy antiguos, ¿no? Celebrados por una civilización de, de, durante mucho tiempo. Sí, realmente son muy muy antiguos ellos estos movimientos y ejercicios fueron descubiertos eh, en estados de ensueño por eh, hace miles de años por, por los videntes eh, mm -hmm. mexicanos. Ya. Eh y... the... sorry, sorry. When they're in their dreaming states, they're, they're what we, what Don Juan would call the dreaming body or the energy body. And so with their energy bodies they practice these movements and then they've found a way to bring it into our, this and them in this entonces eh, ellos en estados de ensueño pues, descubrieron estos movimientos y los practicaban en, en aquellos estados de ensueño también pero después los trajeron a a un estado de despierto también para practicarlos and they help us reconnect with our dreamy body our energy body the western work for that might be our soul Y estos movimientos nos ayudan a, a conectarnos con nuestro cuerpo energético que en el mundo occidental, o una parte de nosotros que en el mundo occidental también se podría llamar como el alma. Uh -huh. ¿Sirven para el hombre actual esos ejercicios todavía? Sí, son movimientos que realmente nos ponen como luz en nuestra vida, que, que ayudan a, a conectarnos con el cuerpo energético, como decíamos, y que ella dice que que antiguamente en el linaje se, se practicaban como individualmente pero que en el, su parte moderna se practican en grupos más grandes entonces son movimientos muy simples que puedes practicarlos también tú mismo en casa y, y además puedes complementarlos con, con ejercicios como si practicas yoga o una uh -huh. cosa así Vale, casi a punto de terminar, eh, ahora ¿Vienes a España ahora dentro de poco? We are, we're coming to Denia in November, vale. November, middle of November. Ahora vamos a hablar de ello. Eh, vienes a mediados de noviembre. Eh, me gustaría cuando vinieras a España seguir hablando contigo en directo aquí en Radio Nacional de la Tensigridaz. ¿Te parece? I would love it, absolutely. Yeah. Sí. Sería un honor. Sería un honor, sí. También para mí. eres una bruja seguidora de Cazaneda, tú también, ¿no hay? ¿No rías, ¿eh? Well, es una pregunta en English, English the word witch, you know, and has some connotations that people think it somebody scary, what trying to control other people. Um, Paco could tell you whether or not I'm scary, hopefully not, but um trying to control other people. Eh, uh, if we look at somebody who's who's aiming to connect with source ya yes, so, eh, se veía pues por, decía porque bueno, la palabra bruja o la palabra witch que tradujo yo que como que en inglés tiene connotaciones eh, sí. negativas como sí. de personas que intentan controlar a otras. Sí. Y que ella pues eh, quizás esto no lo tiene, pero que si hablamos en términos de bruja con relación a, a conectarse con la fuente con... que si sí lo es. Really, See if you can in some way control yourself know, maybe it's not about control just, can you be aware of yourself entonces eh, no se trata de, de controlar a otros parece que decía don Juan, que, o, que como que era más eh, eres capaz de controlarte a ti mismo mm -hmm. en términos de can consciencia you be aware of your can you be aware of your impact on other people, on your neighborhood, etc eres consciente de tu impacto en, en, en otra gente, en tu vecindario en, en cosas así yeah. me gustaría mucho conocerte a nadie cuando vengas a España I'd be absolutely thrilled to meet you. Sí, I, I really admire what será, será un placer. Tenemos aquí a Natividad Díaz para Natividad Díaz para nos cuente un poco. Dime en 2 minutos, Nai, que vienes a hacer a España. ¿Cómo va ser ese seminario? In Spain, Theater of Infinity, which is theater that is um connected and imbued with the magical passes. Entonces estamos eh, muy, eh, como muy excitados de venir a España para practicar una cosa que se llama el teatro del infinito que, eh, que nos and ayuda so gonna, con esto. Yeah, theater with the magical passes and we're going to practice and play scenes from our own daily lives to look at our own habits and patterns, the roles que we adopt in our interactions. Entonces en este teatro que se hace con pases mágicos lo que vamos a enfocarnos es en, en ver en nuestros propios hábitos en nuestra vida cotidiana y ver. And with the magical passes we're going to call in that more expanded view of the energy body to be a witness to something as simple as how we talk to our boss, you know, or how we talk to our kids what have you. Entonces con la ayuda de los pases mágicos eh podemos eh, eh, conectarnos con el cuerpo energético que nos dará una vista como más expandida de, de cosas tan habituales como la forma en que hablamos a nuestro jefe o la forma en que hablamos a nuestros niños. Una llamada para Ya. Yeah. Una llamada para despertar la acción, si tengo aquí. Nadie, no y tengo mucho más tiempo. Me encantará verte cuando estés en España aquí, verte en ese teatro del infinito y dime en qué parte de Estados Unidos estás ahora. Amen, dir from Los Angeles. Third sunny Sí, está, desde, está en Los Ángeles en un día soleado, comentaba en, en, en el estudio de, de Cleargreen. Qué bien. No, y un beso grande. Un beso grande. All the señor. Ajá. Thank you. Nos vemos prontito. Thank you. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Natalia, eh Natividad Díaz eh, fue la persona que se puso en contacto con nosotros que ha, ha hecho que fuera posible esta esta entrevista. Danos información de esa seminario que vais a hacer. Sí, el seminario va a tener lugar en Denia, Alicante. Sí, ¿los días? Los días 15 y 16 de noviembre. 15 y 16 de noviembre. ¿Y tenemos un teléfono de contacto? página web o algo tenéis? Sí, eh y... www.www.tensegrity sí. Terminado en Y Tense Gritty, tal y como suena terminado con Y, ¿sí? Guión medio España eh, eh, guión, guión medio Spain Guión medio Spain en inglés, punto es, punto es. Vale, aguanta un segundito Ponemos musiquita, lo repetimos llegamos damos ese teléfono Para que tengan tiempo de coger el lápiz o bolígrafo Triple o doble, acabado <música> en y-mediospain.es y el teléfono, Natividad el 639-990-696 ¿Sí? gracias Natividad, gracias Paco si sigues estando por ahí, Paco por ser nuestro traductor, muchas gracias Paco sí, gracias a ti también Miguel, nos vemos prontito dale un besito a Anai y Natividad, te veo pronto, me gustará mucho estar ahí en ese en ese seminario ah, fenomenal, muchas gracias, está ah, pronto nos vemos pronto, bueno, hasta luego adiós terminamos eh, teníamos un concurso y, y dando las gracias a todos los que habéis participado estos han sido los ganadores Alberto Campano de Cádiz aquí en la Wicca del Facebook Juan Carlos Díaz de Barcelona Concha Rodríguez de Avilés y María Dolores Gil de Murcia poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalito gracias a todos por la atención y nos vamos feliz noches estas noches mágicas sobre todo feliz año no ese que nos quieren imponer sino el de nuestra tradición y nos vemos aquí en 7 días en Radio Nacional de España dentro del Espacio en Blanco y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía hasta las 4 con los saludos de Greta Navas que cuidó nuestro sonido en este último tiempo os dejamos con un poquito nuestra mejor música nos vemos ha sido un placer os esperamos en el Espacio en Blanco cuidaros